Oído al tambor, palabras de gran valor Silencio, grabando al aire Fermín Toro, hombre notable de la llamada generación de 1830 Quien participó en los inicios de la República de Venezuela Un día escribió La libertad no es el fin de la sociedad que como medio o facultad debe estar subordinada a la igualdad. La libertad que se ejerce por algunos con daño de los otros. Es tiranía, es iniquidad, porque rompe la armonía y viola la igualdad. ¡Corte se imprime! ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérito.